Boop. De nuestro ambicioso, inmenso, enorme especial de series que vimos en otoño. Acá se van a llevar otra vez una buena pila de recomendaciones. Voy a hacer una aclaración antes de presentar a mis compañeras que están acá conmigo. Yo estuve anunciando por Instagram que eran 102 series y en realidad eran 63. Estuve. Nada, me, me dejé llevar con el Excel, hice cuentas que no eran, pero igual, che, 63 series, eh. Es un montón. La verdad que no se van a quedar nunca sin nada que mirar. Así que nada, una vez más el team completo para hablar de, del resto de las series que nos quedan de esta temporada. Entonces le voy a ir dando la bienvenida una por una. v a n d e l a y Serie Lucía, buenas noches. Hola chicas, ¿cómo están? Pido perdón yo también porque llora la de l e x el que le agarré. Conté todo y dije, ah, son 102, un montón. Pero 102 era todas, todas, todas c o n t a n d o l a s repetidas, tipo las. Tres Que vimos Axelion, las cuatro que vimos,、eh, no sé, Reindogs,、eh, las tres que vimos The Great y así nomás, pero en total, sin repetir, son 63, así que ahí estamos. No voy a decir cuántas tenía yo. <risas> Nivel consumo problemático, como siempre en este grupo, así que bueno, le doy la bienvenida a Vir, cata de series. ¿Cómo va, querida? Hola, chicas.、Eh, qué lindo volver a encontrarnos tan pronto <risa> para seguir hablando de lo que nos gusta, que son las series.、Eh, y hola a todos los que nos escuchan. Muy bien, todos los que nos escuchan, que nos van a escuchar hablar de todavía más series. Y le doy la bienvenida por último a la queridísima Soy La Roche. Hola, Ro, ¿cómo estás? Juli, acá, ansiosa por charlar sobre lo que nos queda. j、cool. Uy, espero que anden v i e n d el otro lado. Acá estamos muy bien y sin más dilación, vamos a entrar de lleno, si les parece, con、eh, la segunda tanda de series. Hasta ahora habíamos visto todo lo que tiene que ver con el consumo pirata, las cosas que encontramos en algún rincón de internet y perdidas por el v i d e o c l u b Hablamos de Netflix, hablamos de lo que ofreció HBO y hablamos de lo que ofreció Apple TV. Así que ahora es el turno de la siguiente plataforma en la que más cosas, de, de la que más cosas estuvimos consumiendo durante esa temporada, que es Star Plus. Y para comenzar, voy a hablar de una serie que ya todas hemos visto. Que nos gusta mucho, que si no la vieron todavía tienen que ir corriendo porque lo único que hace es aumentar de nivel y de calidad. Estoy hablando, por supuesto, de la inmensa The Great, t h a z á h a z á Julieta! <risa> Aunque no, yo no la he terminado en la tercera temporada.、Eh, Pero avisando... ¿viste, el, viste el capítulo que había que ver. Igual、sí. es un episodio sin spoilers, este, así que no pasa no, nada. No vamos a, solo vamos a decir eso. Hay un capítulo、Rochi? de la tercera temporada que hay que ver. ¿Vos, Rochi, por, ya la ya terminaste? No, no terminé la tercera todavía. Fui por, no sé, creo el tercer episodio. Ah,、oh, oh, bueno, okay. bueno. Somos, somos、okay. dos, entonces.、Oh, <risa> bueno, nada, un serión. Realmente,、eh, The Great es una. Para los que no la hayan escuchado nombrar todavía, básicamente es una sátira histórica que、uh -huh. lo que hace es tomar la historia de Catalina la Grande, Catalina de Rusia,、eh, como la serie misma se presenta y dice: una historia ocasionalmente cierta, porque por supuesto es una especulación y una fabulación muy grande. Es una excelente comedia y, y, y además de ser una comedia muy buena y muy inteligente. Tiene también picos de drama que están excelentemente manejados. O sea, es una serie que es jugadora de toda la cancha y que está protagonizada por lo que para mí es una de las parejas con mayor química de los últimos años en pantalla: que s o Nicholas n Holt u y Gail Fanning.、Eh, los dos brillantes y los dos muy bien entre sí. Haciendo respectivamente d el emperador de, de Pedro, Peter y de, y de Catherine. Así que nada, la verdad que es maravillosa. No sé, no sé que, cómo vivieron ustedes lo que se estrenó este año, que fue la tercera temporada, pero es, es como la inversa de The Idol, que las chicas le dedicaron el episodio. Y decíamos: The Idol es una serie que involuciona. The Great no para de escalar. Son esas series que vos decís como, uy. ¡Qué buena temporada! Y ves la segunda y tenés miedo y es mejor. Y ves la tercera y tenés miedo y es mejor todavía. Y no deja de reinventarse, además, que es lo que está pasando. No, no para de reinventarse, que está, está buenísimo lo que pasó en esta temporada. No voy a spoiler nada.、Eh, me encanta y me asombra mucho que siga en pie porque no escucho a nadie que la vea salvo un par de críticos y nosotras. Es un tratado de teoría política, o sea, es brutal.、Eh, me fascinan obviamente las actuaciones de ellos dos. Denles ya el Emmy a los dos porque se lo remeren.、Eh, espero que vos t algo saquen porque、eh, es excelente la serie en todos los aspectos. Eh, me imagino que Arroche va a hablar de, del creador y de, y de la foto y todo eso, pero es una belleza en cuanto al vestuario, en cuanto a todo. O sea,、eh, los chistecitos que tiene, a veces, como así al pasar, te tiran un chiste, por ejemplo, la tía, eh, eh, que es un personaje. Eh, eh, Espectacular, hermoso, que también ha ganado protagonismo a, a través de las temporadas y eso me encanta.、Eh, y lo mismo que el cura, okay, que en realidad es más que un cura, pero bueno, no me, no me sale ahora el nombre. Y, y la verdad <risa> es que. Arzobispo,、uh -huh. sinceramente me encantaría que, que estuviese disponible en, en alguna de las plataformas más masivas y poder recomendársela a la gente que se está formando en, en política o que quiera saber de política,、eh, porque realmente es、eh, brutal cómo, cómo expone、eh, los juegos de poder y, y, y no sé. Eh, ahora las ideas del iluminismo, obviamente mete cosas que no, que no ocurrieron, y entonces, pero las hace jugar muy bien. ¿no? ¿Qué n o hubiese pasado si、sí, eh, Catalina hubiese conocido、eh, a un independentista de Estados Unidos? ¿Qué hubiese pasado si.?、Sí, no? Entonces, esas cuestiones me, me parecen、eh, excelentes: que haya conocido a Voltaire a,、eh, o, sí. o todo eso. Sí, es maravillosa, es maravillosa por todos esos, esos detalles. Me, me, me causaba gracia porque, c u a n d o decías, el personaje de, de Elizabeth, que es la, la, la tía de Peter,、eh, se consolidó como favorita, la verdad, esta temporada. Me parece que, justamente por esto que decíamos de los picos de drama, ¿no? O sea, toda esta gente te hace reír mucho y al mismo tiempo tienen momentos que son realmente acongojantes y profundos y reflexivos, que tienen mucho de esta teoría política que decís vos. Y, y bueno, no es fácil hacer gestionar dos tonos tan distintos en la misma serie y que funcione tan bien. Así que la verdad, nada, búsquenla. Eh, está... Ahora se suma Star Plus igual. Claro, se suma, pero es que no es Star Plus ni siquiera porque es Lionsgate. O sea, tenés que tener Star Plus y tenés que tener Lionsgate también y asociarlas. O puedes tener Lionsgate aparte. Pero bueno, está, está ahí. Va a estar el 13, ¿en ahora? ¿En el días, 14 ahora, de j u l 14 de julio, ok. Quería decir además la, la producción que tiene, ¿no? La producción, vestuario, maquillaje, lo dijimos mil veces, ¿no? Peinado, e s c e n a r escenografía, es una locura. Así es, delirante. El nivel de detalle, que en una de serie、detalle. así de época no veas un, un vestuario fuera de lugar. Una peluca fuera del u g a r Está espectacular. Está Muy cuidado. Muy, lo que debe salir la producción de. Sí, se paga la ayuda externa de la República. Fue una de las dudas que teníamos: como, con lo que debe salir, se ve, ¿alguien la verá? Porque no sé cómo.、Oh, no, como no tenemos los ¿viste? números de visionado. Yo creo que、eh. sí se ve mucho porque en Estados Unidos sale por Hulu o salió en sí, algún momento,、sí. a e parece por Hulu. Sí, sí, sí. Y Hulu es un canal,、eh, además de una plataforma. Entonces es probable que, que sí le esté viendo mucha gente. Claro. Rochi, vos que te la devoraste, ¿Qué, ¿qué sensaciones te dejó? Muy parecido a todo lo que dijeron, solamente que la había sentido muy cercana. Y después chequeé, era por la mano de Tony McNamara, que es el creador, que es el guionista de La Favorita.、Uh -huh. Y también es el creador de Cruela, etc. é t e r a O sea, es un tipo que la tiene muy clara y parece que es medio o b s e con los detalles, así que eso explica mucho.、Eh, me copó mucho también como que no sea un show, de, digamos, histórico. Eh, solemne. Me gusta la, la, la ruptura de la solemnidad, me gusta el humor, me gusta muchísimo el personaje de Peter, muchísimo, es un tarado a pedar y me hace cagar de risa. Así que <risa> está buenísima, mírenla y sinceramente tiene cero prensa y es una maravilla. Y otro último comentario que hacemos: lo, las críticas, no, los tintes de feminismo que tiene.、Eh. Como los puntos esos que va tirando así sutilmente, hablando de tópicos feministas,、eh, también es espectacular. Es muy lúcida, es muy lúcida con el tema del feminismo. Y es muy、Está、inteligente. Muy bien, muy bien comprendido el feminismo. Muy bien. De lo mejor que vimos, así que trata esos temas. Sí, la bancamos, la bancamos muy fuerte.、Eh, continuando con la serie de Star Plus, tenemos otra que, que no es, es quizás lo opuesto. Eh, que la vimos únicamente Lu y yo por el momento. Que es Great Expectations,、eh, que es la adaptación de un clásico de Dickens. A la que yo llegué por. Es, es, una, es un clásico que ya tiene una adaptación en cine con un jovencísimo Ethan Hawk. e、eh, Me corrigen si me equivoco. Sí, eh, así eh, es, pero no tiene solo una, tiene como 10, no sé. Tiene <risa> mucha, s esa es la que ¿Tienes? yo recuerdo. ¿Tienes? ¿Tienes? Sí, la de Winner Paltrow. Exactamente.、Sí, e s de Alfonso Corón. Uh -huh. es pero esta, esta, quizás el gran atractivo que tenía o lo que podía llamarte más la atención era precisamente que、eh, está protagonizada por Olivia c o l m a n、uh -huh. pero no alcanza con Olivia c o l m a n Yo, en lo particular, vi muy poquito. Tampoco la, de, por ahí preguntarle a l u c si ella avanzó un poco más, pero、muy、me faltó、tres. algo sobre la historia. Convengamos que también. Eh, Great Expectations o Grandes Esperanzas es una historia. El que haya leído el libro sabe que tampoco es un derroche de emoción y entretenimiento. Es una muy linda novela, o por lo menos a mí me gustó mucho. Tampoco tiene tantas cosas, pero hay algo. ¿Había un ¿Cómo? poquito de chingo n o esto? No, no, c o no, no, no, no, no, n l no, no, no, no, no, n a no, no, no, no, no, no, no, no, n e no, e o t o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, s o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o n o La hicieron mal. No, no, es que, bueno, o ponele. O sea, sí, sí, sí. Retrata. Sí. Es la novela, es el, el espíritu decimonónico de Self-Made Men.、Eh, y, y le hicieron mal la serie. Ahí, perdón, pero no, no coincido ¿Mm? con. Como no, no, no, no. Adora esa novela. O es, sea, m e no t e n coincidimos con la novela, por eso, por eso digo, por lo menos a mí no me parece, o sea, lo redisfruté、no, no, todo no, lo que historia, vos quieras, no. pero no era uno de esos libros que lo agarro y no lo puedo soltar precisamente.、Claro. Tampoco ayudó leerlo en inglés. O a sea,、ah, tampoco、bueno. ayudó leerlo en idioma original. Eso es, es, hay que decirlo. Es difícil.、Eh, No digo que sea mala, tengo párrafos,、eh, hay párrafos que los tengo transcriptos en, en cuadernos, o sea, la disfruté, pero digo, tampoco me parece que sea un delirio y que digas, uy, q u e qué, ¿cómo decirlo?, qué intensa y qué cargada de cosas es esta, bueno, esta novela. Igual, no, yo no es por llevarte la contravoz, sino porque creo que la serie debe ser una pedorrada. Claro. Sí, hay cosas, hay cosas. Es más, Juli, el. Primer gran plot twist telenovelado que existe, perdón, no telenovelado, novelado, está en esa novela. El mejor y el primero, como ¿Cuál? tal,、eh, y todo el ayudante, entre comillas, que tiene, el, el mentor que tiene、sí. eh, que tiene Pip, Pip, que se mantiene en las sombras.、Eh, bueno, todo eso está, el tipo le va dejando como semillas, indicios, lo va persiguiendo, va haciendo su ángel guardián, y, y vos no te das cuenta. Eso está escondido dentro de la telenovela, de la novela, y la tengo con la telenovela, chicas. Y da <ríe> el personaje de Robert dale, dale, dale, De Niro, ¿no? Estamos hablando eso... del personaje de Robert De Niro en la película de los 90. <ríe> pero, o sea, que, claro, bueno, Seri、sí, correspondería con eso, pero eso porque la hicieron mal. Además, vos me decís que la protagonista es Olivia c o l m a n que debe h a c e r de la abuela de Estela, ¿no? Sí. Exacto, sí. Y ese personaje no es tan importante en la novela. O sea, sí es importante, pero no es. No, un... por eso te digo, está planteada. No, no, pero está planteada como protagonista acá, está en el póster más grande que el propio Pip. Es un, eso es una visión de la serie, no una visión、claro. en función del libro. Es como cuando hace una Alicia y la pone más grande a la reina. Y es como, exacto. Pero no, o、claro. sea. Bueno, sí, pero... es, un, es una lectura distinta, pero, pero, pero sí, sí, sí.、Pero、o sea, al 100% u análisis, pero no picante. No, no, no, es que al, al 100% al, el planteo, digamos, a lo que voy es que, es que Olivia parece. La, la ponen como caballito de batalla, supongo que para poder tener un poco más de audiencia, pero no me pareció que la serie estuviera a la altura de una, una mina como Olivia y de lo que te, te puede. Ofrecer, digamos. Claro. Sí, sí. Acá no, nos va a venir a discutir Moni, que creo que le había gustado bastante. Moni, después contanos. Sí, la recomendó, ¿no? No,、oh, estoy loca. La p e r s o n a Moni la recomendó, por eso. Habría que ver, porque quizás.、Eh, Hay que ver qué, qué, qué concepto tiene cada uno sobre, sobre esa ficción, ¿no? También con Moni, muchas veces m e pasa que tenemos visiones distintas de series. Nos pasó con High Desert, por ejemplo, que、sí. es otra de las de Apple, que a Moni le encantó y a mí en lo particular no me pareció tan entretenida. Pero, pero digo, por eso, Moni, si podés contanos, porque también yo me quedé muy al principio de la serie. Yo lo intenté un poco, pero bueno, pasa mucho que decimos con este tipo de obras que están、eh, remakeadas hasta más no poder y, y lo que decimos siempre: ¿qué me vas a traer si es algo que ya se hizo hasta el hartazgo? Sí, es, por ahí también es eso: ¿por qué adaptar de vuelta esta historia, no? Es que no, no tiene sentido para mí adaptarla de vuelta. Por esto que te dije, la cuestión de Simonónica. Y... Hacete un gran Gatsby, si querés seguir en la misma. encima Pero... la película de Gatsby fue horrible. a de la e Así, que ahí sí podrían hacer algo bueno. No hay muchas y no son tan buenas, es cierto. Así que. Pero. Bueno, sigamos. No nos gustó. Y creo que no la vean. No hacía falta c l a r a r Me estaba quedando dormida, chicas. v i e n largo. A ver. Sí, sí. ni hablar. Una... <risa> sí. Eh, bueno, con respecto a Star Plaza, entonces también tenemos a b o t Elementary, pero de a b o t hablamos siempre. Vamos a hablar de a b o t en el especial de fin de año. Ya me parece que cualquiera que haya escuchado un par de podcasts acá sabe que queremos mucho a b o t Elementary, que volvió con una segunda temporada, que redobló la apuesta, que sigue siendo una comedia hermosa. Hablamos en el especial de sitcom, nada. a b o t ya saben lo que pensamos de a b o t Y si no la vieron, la pueden encontrar ahí entera, preciosa, divina y seguro la vamos a retomar a fin de año. Creo que、eh, estamos de acuerdo, ¿no, chicas? Así es, seguramente. Totalmente. Muy bien. El, el siguiente estreno de Star Plus es、eh, diciembre de 2001. Sí, ¿qué decir?、Sí. ¿Qué decir de diciembre de 2001? Yo dudaba、eh, un montón. Hmm. Más que nada porque interpretar me, me pasaba como que tenía miedo con los actores、eh, disfrazados, con máscaras, con pelos horribles. Y eso medio que estuvo. Las pelucas. Pero eran horribles las pelucas.、Eh, y tenía miedo porque además había revivido esa época acá en Argentina.、Eh, qué sé yo, a ver qué podían traer. Y la verdad, que como thriller me encantó. Eh, a mí también me gustó. Lo único que puedo decir es que、mmm, el primer capítulo fue como medio complicado para entrar. Es muy, sí, muy dialogal. Sí. Pero sí. me gustó. Me parece que las actuaciones son muy respetables. Y me, me sorprendí. Me sorprendí con d u a l d a Me sorprendí con, con De La, la Rúa. Rúa. Muy bien, sí, De La Sanferno, Rúa. Inferno, ¿eh? Sí, Inferno, la verdad que、sí. re bien. Y también me deprimió. Que hablé con mucha gente y todos también entraron en esa que les agarró como. Sí, angustia, chicha, angustia, angustia en el pecho, sí. Sí, tal cual, eso sí, esa n g u s t i a esa n g u s t i a de la fea.、Eh, pero fuera de eso, bueno, si, si logró interpelarte, hacerte sentir algo, porque algo bien hecho hay, ¿no? Posta. Que, ¿Vos vi e r o no la viste, no? No, no la vi.、Eh, creo también una mezcla de. de... Cosas, ¿no? De prejuicio de, de, y, y bueno, y de falta de tiempo.、Eh, entonces no, no la vi.、Eh, pero tengo ganas de verla por lo que ustedes han comentado, sinceramente.、Eh. Para mí te va a sumar, ¿eh? Te puede servir para laburar incluso. Sí, sí, sí. Para ver algunas、eh. estructuras, qué sé yo.、Eh. De docente sí, para... a docente. <risa> no, también eh, realmente. Eh, La viví de cerca,、ah, en el sentido de que o s e a a mí me marcó un montón toda la, la crisis del 2001 y marcó mi, mi perspectiva de ver la política también. Entonces,、eh, sí, sí me interesa mucho. Pero bueno, a la vez me pasa esto del de miedo que ustedes mencionaban. No, no desde las cuestiones estéticas de pelucas y maquillaje, sino、eh, esto de, de cómo lo abordan, de que no sea un documental, de que sea. Eh, atractivo, no sé, y de, de que sean s e n s i b l e con la situación, con, con lo que se vivió. Entonces, no sé, tenía mis reservas. Obviamente que le falta, o sea, se puede criticar algunas cosas porque metieron, ¿cuántos son? seis capítulos y es un montón lo que pasó para meter en seis capítulos de 40 minutos.、Eh, pero sacando eso, a mí parece que está muy bien llevada. Te deja con ganas de seguir capítulo a capítulo.、Y、sí, la v e r d a que sí. Y a mí me, con, me pasó, ya hablamos en, en el especial pasado o sea, hace unos días, y en algunos de estos que yo las dejo, tipo no me interesa y las voy dejando en el camino. Y esta pensé que me iba a pasar lo mismo y no pude parar. Vos tenés igual el cuidado de verte tres, generalmente, ¿Viste? como q un e es u ritualcito que está bueno, me parece piola. Claro, pero bueno, no, este no pude parar. Me. Tuve que parar porque me tenía que ir a dormir y al otro día la terminé, pero、no, si no, no paraba. Y、porque、eso me parece una, un gran acierto, sí. A mí me pareció como.、Eh, yo la tengo. Me faltan los dos últimos episodios. Un poco las sensaciones son las mismas que, que comentaron ustedes. La verdad que la pasé mal. De hecho, no sé si se acuerdan que cuando salió el trailer yo les dije, che, no es, no es demasiado pronto para esto. No es como muy reciente. Y al mismo tiempo también me preguntaba, che, ¿y no será oportuno? O sea, estamos en un año electoral. Hay, como, como todos los años electorales, una revisión permanente de la historia del país. Me parece interesante que se vea desde ese lugar. Yo creo que los actores, la verdad, que están todos muy bien y lo están dando todo. Quizás la única cosa que me parece interesante el punto de vista que incorporan, que es el de un, un asesor en el gobierno que. Vive las consecuencias de la crisis en su propia familia, que me parece también es una perspectiva interesante, esta de ver qué, qué pasa con la gente que está dentro de la toma de decisiones y que efectivamente perjudica a los suyos con las cosas que pasan. t a m b i é n que el tipo no es el que decide, pero me, me entienden a lo que voy. Ajá. El manejo、sí. de la información discrecionalmente, como bueno, todo, todo eso me pareció que sumaba bastante. Es que sí, es, es un, una linda mano para ficcionalizar, <coughs> ficcionalizar perdón,、sí. eh, esta perspectiva que le aportaron. Y también está bueno que, me, y creo que en esto vamos a coincidir todas, porque somos medio anti este género a veces, de la b i o p i c a o la recreación documental.、Eh, somos. <risa> Que está bueno esto de que se tomen licencias sin tocar la historia, que no afectan directamente esas tramas a la historia, a los hechos que, que han ocurrido. O sea, no es este Once Upon a Time en Hollywood donde interceptan a Manson, ¿no? <risa> claro.、Eh, claro. Pero no, me parece pero... como bueno porque es como que también le encuentran, te, nos cuentan algo que no sabemos y que y nos da como un gancho. ¿No sienten eso que le.? La refresca la historia que hay a este t i p o Claro, pues de... es nuestro punto de vista, ¿eh? es el, el, nuestra especie de narrador y es el, el outsider, más o menos, que nos va descubriendo todo con nosotros. Exacto. Incluso no, no yo, común. m e parece que, que,、no、pasar, que, que realmente el tiempo que ha pasado está perfecto, que, el, que dicho, de hecho el cine ya se adelantó、eh, y me parece que. Que incluso se podrían hacer ya otros géneros tipo comedia o sátira de, de, para reírnos un poco y tipo válvula de escape, de, de, no de escape, válvula de, de la olla de presión, estaba pensando. Delivio.、Eh, exacto, y como tener una perspectiva más、eh, liviana de, de esa situación. De hecho. Eh, nada, creo que hay un montón de cosas que nos faltan por contar, porque me quedé pensando, no, no solo de muchas historias de, de nosotros,、eh, me quedé pensando en esto que hablamos siempre de los gringos y la cuestión de los migrantes y las generaciones. Nosotros tenemos un montón de migración, no solo la histórica del fin del siglo XIX, principio del XX, sino en la actualidad y bueno, o sea.、Eh, No sé, adentrarnos a esas historias también. Sí,、eh, me encanta, te, me encanta que sea una oportunidad para contar a todo el resto de historias que tenemos como país. Exacto, y, y creo que nos estamos perdiendo de ese tipo、ya、de c a s a haber, Ya anunciaron otro con esta diciembre. ¿Cómo se llama? Esta diciembre 2001, van a ser o t r a l l a m a d a diciembre 1983. Mm -hmm. mm, también. Me interesa, me interesa un montón. ¿Viste? Sí, a mí también. Y、sí, que sea el universo de los diciembres. <risa> y, que, y que a, a, a nuestros padres les afecte como a nosotros. <risa> Ay, de, ¿no? no, pobre. <risa>、eh. Bueno. Bien,、bueno. eh, ah, el detalle, el único detalle, y con esto ya cierro, es que sí creo que me afectó un poco la caracterización. Hay algunos maquillajes y algunas pelucas que me hicieron sentir que estaba、sí. viendo gran cuñado. Esa、Eso. es la única cosa que me arruinó ligeramente la experiencia. Perdón, me te entero.、Eh, sí, es, es que, que. Sí, me... sí, estamos de acuerdo. Hubo cosas que me, me pasó un tema con las caracterizaciones, que si no hubiera estado, capaz que me ayudaba un poquito más. Es que no, quizás no hacía falta. O pones a c t o r e s lo que decimos siempre, pones a c t o r e s menos conocidos pero más parecidos. O pones a estos y decís, mirá, f e r n a n m i r a s será... e r a Ya no me acuerdo ni quién era.、Eh... Chacho. Chacho. Chacho. Chacho, bueno, ya está. Me lo decís y yo ya me acuerdo. Y ya está, no hace falta. El, el pelo era el peor. ¿Te e s t á siendo mujer, Porque vos dijiste que el chico este que hace de Antonito no se parece en nada. No, no se parece. No, pero eso, pero eso era un insulto a que Antonito、sí. es horrible y él es d e s hermoso.、Sí, eso quise decir. d u d o v i c o de santo es. s a n t o sí, sí.、De、el、santo. mismo escenario que con Carlos,、eh, el príncipe Carlos en The Crown cuando entró Dominic、eh, West. Sí. Como que, digamos,、okay. haciendo muy、Qué、generoso、belleza. el casting con、muy、la、generosa. persona. Yo no me quiero meter, está todo bien como Antonito, está todo bien. Además, estuviste con Shakira, realmente solamente por. No no puedo decir, iba e i una barbaridad. ¿Ves?、Solamente. Ahí hay una historia que quiero, quiero saber. Claro, sol, solamente por eso, chapó. O sea, no le voy a faltar el respeto a Antonito de la Rúa, pero sí. Digo, che, el casting está siendo generoso. Es como si me quisiera, y, y me, me puedo poner ese l u g a es como si me quisieran castear a mí y pusieran a Megan Fox. Es un casting generoso. Y no por eso yo dejo de ser Altabeba.、Eh, perdón, Antonito. En fin. Bueno,、eh, pará. Ahora quiero una serie tipo Pam Antomi y Antonito Jackie. Antonito. Acá seguimos tirando ideas. Nos van a poner, se van a poner a escuchar Star Plus y Netflix y nos van a robar todas las ideas. Mientras nos paguen. Y la serie se va a llamar Días de Enero.、Oh, la ¡Ay, la Dios!、Época. Somos unas genias. La idea es millonaria, <risa> o s e a d í a s de Enero o Día de Enero es? Te conocí un día de enero, día. La, la canción es día, pero, pero se puede llamar día de enero. s puede llamar día de enero. Dale, le quedan unos meses. ¿Cuántos e tardan? Unos meses. En seis meses pueden hacer una serie. Que、sí, nos pague esta gente. Páguenos, Irma. Si, van si estás robando esta idea Netflix. Además, hay crisis, infidelidad, hay de todo. Sí,、Alexand、¿cómo se llama Alejandro Sanz ahí de Icardi? Uy, me, me encanta. Lo bueno, lo bueno es que Shakira todavía no hacía plata y no, no evadía impuestos acá. Y, y no sé si igual tuvo domicilio o、ah. nunca. Pero bueno, no, esa, esa,、oh. parte fue la, esa, esa parte fue la, la que zafamos, la evasión millonaria.、Eh, bueno. Bueno, muy bien.、Eh, continuamos con Star Plus. Entonces, otra de las series que vimos en esta temporada fue Tiny Beautiful Things.、Uh -huh. Eh, que a mí、eh, en lo particular me gustó un montón, coincidiendo en muchas de las críticas que Lu. Le hizo en su momento cuando la, la hemos conversado. Sí, es re white people problems. A ver, chicas. Sí, obviamente. No, no, no podemos decir lo contrario y no la salva de ser white people problems ni siquiera estar protagonizada por Me Pongo de Pie, Catherine Hagg, q e e l a amo a ella, la amo nada, ella. Un, la vi solo por un ella. Tesoro universal. Pero a mí me parece una serie tierna, bonita. Me, lo,、mm. que, lo que estaba tratando de contar me llegó, me pareció interesante, la disfruté. Ahora que pasó más tiempo, ¿sentís lo mismo?、Eh, sí, sí, sí, sí. Las cosas que me siguen gustando, las cosas que me gustaron y me siguen pareciendo extrañas, las que me habían parecido extrañas en aquel entonces. Me gustó. Es una adaptación de un libro.、Eh, sí. Algo que le、oh, está funcionando también、eh, bien a Star Plus, ¿no?、Eh, recordemos Freshman Is in Trouble.、Eh, mm. Alta serie. A mí me. creo que están. en, la, en ambas e s t á bien i n t r o d u c i d o la cuestión más、eh, literaria, ¿no? Con, con los narradores y eso. Eh, eh, a mí me, me gusta muchísimo también Catherine Hunt, pero también amo a Merritt Weaver,、eh, la que hace de, de madre de ella. Ah,、eh, divina, la amo la también. Amo. Y, y sí, me pareció a veces como muy, no sé, como muy. naive. Sí, sí, y además, bueno, o sea, muy de recetas, ¿no? De cómo, de, de cómo es la vida y cómo hay que vivir la vida, pero es, es entretenida, yo, yo que sí, sé. Sí, sirve, sirve. Cumple su objetivo. Ahora, no va a estar en mi top de nada. No, y yo pensé mira,、no. que sí, como que estaba anunciada, como que iba a ser una genialidad y bien, se me repinchó. ¿Rochi? Sí.、Eh, ya parezco, chicas, parezco c h a p u l í n colorado. Yo opino. <risa> me p a s ó que. O sea, van con lo que está diciendo Vir, de la cuestión literaria, como que te mantiene reflote, más re t e n i d o es dinámico. Pero hay muchos elementos que ya los reviste. El tema del personaje con los flashbacks con la madre, el duelo, el traumita con eso y el tapadito. Como que cosas que ya las vi o son de canciones. Sentí mucho déjà vu cuando la miraba y dije, no es para mí esto. Porque no sé, me acordé también de cosas de Sorry for Your Loss. O sea, como que dije. La adoro a ella también, a Catherine, creo que es una grosa, y a la otra actriz también.、Eh, que siempre la había visto hacer de t e c t i v e y acá me gustó que. ¿A Merritt vi... Weaver? Sí, sí, la había visto hacer de t e c t i v e con Tony Colette una vez y en otro lado ah, también. Ah, sí, en Unbelievable, ¿no? Una c o s i a Y creo que está e o d a Y a otra, s e r i en e en... Top of the Lake creo que también. ha、sonado. Ah, no me acuerdo.、Eh... No la vi. Sí, está que... en. No sé si salió de ahí de Nurse Jackie. Era una enfermera.、Um... Divina. Bueno, pero siempre tiene como, no sé, l a b u r o s estatales, no sé qué decir, chica. <risa> <risa> la rebanco a ella de su actuación y, y está linda la serie, pero no fue el momento para mí. No sé si estaba medio cansada también de, de ver muchas miniseries, porque yo también estaba viendo Fleischmann en ese momento y otras paralelamente.、Eh, pero es buena, no es mala la serie. Es de Hello Sunshine, ¿no? De, Sí, que ya me está, a mí ya me está rompiendo un poco las pelotas. <risa>、eh, es, el estilo, es el estilo Hello Sunshine, que para el que、es、no, no separe s se la、Sound. productora de Reese Witherspoon. O sea, e Slil t t e Fires Everywhere, Big Little Lies.、Eh, ponele que Big Little es bueno, es muy、está、buena,、mejor. fantástica. pero... La digo, primera temporada. Nada de lo que cuenta Hello Sunshine no son white people problems. <risa>、eh, también es eso, y es un estilo y es válido, tampoco es una, sí, una está crítica.、Bien. Es t á b i d o sea, la deja, no pasa nada. No、es、todo era... tiene por qué ser ocupas, o sea,、oh, está bien. bien. Y eso que dijo recién Virginia es clave. Me quedé, me, me gustó eso de, bueno, te decimos cómo es la vida, como que hay una manera de vivirla, ¿no? Como que hay un consejito. ¿Viste? De, está bien porque ella termina siendo una, una consejera fantasma, con una, este, una identidad de, de escritora fantasma, pero es como arrancar ¿viste? Con, la, con la fabulita de. ¿Sabías que cuando tenías una manzana nunca la miraste del otro lado? La vida es como. Medio Carrie b r a d s h a Claro, sí, pero. no, Pero no, pero no. no, no sé o sea, bien a mí se me convence, como que no me gustó. Ahora ya, o sea, me gustaría justificarlo, pero me, no me había gustado cómo estaba escrito el personaje de la madre. Como que venía a flotar ahí. Y la, la narrativa, no sé, como los arcos de los personajes tampoco me convencían. Ya está, no sé, me va a quedar ahí en el olvido, en mi cabeza. Quiero más p r o t a g o n i s t a s para Catherine Hansi. Yo no mucho... quiero ir a Hailas un rato, debo quedar de oro. ¡Ay, l dijiste!、Sí. <risa> Nadie se da cuenta. No, no, lo que, no. Lo que sí van con mucho es a h e l l o e s u n s h i n e a, a r e e s e Withinpool y al poner、eh, a mujeres en, en todos los s í sí, absolutamente.、Sí, o sea, sí, sí, tomar el, el, el libro de una mujer, poner protagonistas mujeres,、eh, una showrunner mujer y. Sí, o sea, aguante. Crear un imperio de ahí me, me, me gusta, o sea,、eh, te r e b a n c o Riz, aunque sí sea todo legalmente rubio, pero un beso bueno. Para Riz que nos está escuchando. Dale un beso a Riz y su hija clonada. La muchachita fotocopiada. Sí, sí. no, definitivamente es que podemos decir un montón de cosas muy interesantes sobre.、Este. Es así, no es una crítica, simplemente algo que notamos. Que、claro. no, no tiene por qué ser malo. Nos pueden g e e r a r situaciones、producto. distintas. No, no es un, un m a l producto、mundo. para nada. No.、Eh, bien, otra serie que de Star Plus que esta sí te gustó mucho, Lucía. Sí. A vos y a v i r l e s gustó mucho, que es Not Dead Yet. Así、no. es. ¿Cómo se llama acá, v i r t e acordás cómo le pusieron en español? No, no estoy muerta todavía, ¿le habrán puesto? Esta era de Jane the Virgin, ¿no? Sí, que sí, ya es、vi. todo. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Sí, sí, la vi, la vi, la vi bien, bien ¿No、p a r el capítulo s、no? muy divertida. Muy, muy divertida. simpática. Ya hay、sí. algo que, como que te ponen a Sheila Rodríguez y yo. No sé, 90% de, de lo cute ya lo tenés. Y d e Algo bonito para ver. Ella es muy linda, es muy, digo, como que irradia algo que es lindo de ver. Tiene linda energía, es muy gestual, es medio como una. tiene cara de piba normal, tiene cuerpo de piba normal. Bueno, eh, vamos、look. a decir de qué se trata. Exacto, porque en, la, el, en Tiny Beautiful Things nunca dijimos de qué se trataba. No importa, ya pasó. Uy, no importa. No, n m o r a No, no t a n o e t es、eh, sobre Nell, una chica que、eh, vuelve a Estados Unidos después de haber vivido en Londres,、eh, donde se fue. Eh, digamos, detrás o con un novio en su momento、eh, a vivir a Londres. Entonces termina esa relación, vuelve y trata de reinsertarse y de retomar su vida donde la dejó, lo cual obviamente es imposible. Entonces vuelve al, al diario, al periódico donde trabajaba y le dan para escribir los obituarios.、Eh, y ahí es donde empieza eh, esta. Eh, Cuestión de ver a, gente, a la gente muerta sobre la cual tiene que escribir. Lo cual no es una idea muy original, pero siempre garpa, me parece.、Eh, también es una sitcom, diría yo. Es una sitcom,、eh, sí. Muy con poquitos personajes,、eh, todos muy con una personalidad bastante marcada.、Eh, está el gay, obviamente, está <risa> la, je la jefa autoritaria,、eh, la amiga, que es.、Eh, sí, esta... sí, The New Girl. Exactamente, que la amamos. Es q es un e es u personaje medio similar en, en algunos aspectos, ¿no? Sí, pero、eh, que es madre. Sí, <risas> la, la amiga Banco, banco todo. Sí,、eh, bueno, sí, eh. ¿Sí, sí? Sí,、oh, sí. Ah, sí, sí, sí. La amamos a Sissi. Y la jefa está en Superstore, es, una de la, es la manager o algo así, Estaba, era una genia también. Eh, bueno, a mí,、eh, bueno, otro personaje que, con el que me identifico mucho es su Rumi, porque obviamente, como no le alcanza para tener una vida independiente, tiene que compartir gastos. Entonces, Estados Unidos. Con, con un muchacho con el cual me identifico mucho porque es súper obsesivo con algunas cosas. Y. y sorry. <ríe>、eh, así soy.、Eh, Y esto, ella habla con la gente cuando le escribe el obituario y, como que esos muertos, la, vos los ves, obviamente los ves y nadie más los ve. Entonces, ella hace algo que me gusta: que se pone un auricular y habla con ellos para, parecer, para no parecer que habla, que habla sola por la calle. Que me parece muy inteligente,、eh, incluso de la serie, como para no decir che, para que nosotros no le critiquemos.、Eh, y estos personajes muertos la ayudan a resolver cuestiones de. De su vida, animarse a cosas, a retomar algunas otras. q u Es e re linda, es re linda, es re feel good. Exacto, es un, en ese sentido es una sitcom, no es que tú vas a encontrar una profundidad o un, una, una masterclass de cine, no sé cómo decirte, que es un un, un, un rato pasarla bien、eh, y que no te demanda mucho. Eh, en ningún sentido. <risa> Pero te da, digo, montón, ¿eh? te da un montón, te da un montón. Sí, obviamente hace... no, le, no le quito para nada eso. No, eso. no, la verdad que está re bueno hacer estas cosas y que sigan estando buenas. Tiene、eh... un guión, un guión bastante fresco, bastante.、Es、digo, muy... para ser un. un Perdón. Un for... Es muy dinámica, ¿no? Es re... Sí, total, total. No ser、ah. aburrida, más, es re tierna. Para hacer un formato、eh, en desuso, ya、eh, digo lo, lo que hemos conversado en las especies a l de CID,、eh, creo que, que lo saben hacer muy bien. Es de las pocas、eh, sitcom que se estrenaron este año y renovaron. Entonces, creo que, que sí tiene mucho mérito、eh, en ese sentido. Sí, exactamente eso. Como un género que ya no está tan, en, tan popular y que. Aparezca aún así y, y le vaya bien, está bárbaro. Y bueno, y Gina Rodríguez, es todo, la amamos. Vean j a n e the Virgin, si no la vieron, que está en Netflix, quizás. s a n e the Virgin, qué serión, preciosa. Excelente. Bueno, ¿qué sigue, Monita? Sigue un momento muy hermoso de mi otoño.、Eh, sigue una de las. Series que más me ha acunado y más feliz me ha hecho en mi vida. Estoy hablando de un anime q u e c a l c u l o que se les han dado cuenta todos, porque cuando yo vengo con toda esta ceremonia, eventualmente hay monitas chinas. Ya sé que es japonés, na no, nadie me venga a corregir con esa pelotude, no me van a medir el aceite a mí, pero me gusta el concepto monitas chinas para hablar de estas cosas.、Eh, que es Bleach, Bleach,、eh, específicamente un arco que se llama La Guerra Sangrienta de los Mil Años. O la guerra de sangre, o Germán ya me, me corregirá, no sé exactamente, pasa que es s o u s Angier, Blood War, y se los quería decir en castellano porque me parecía lo más correcto.、Eh, la historia con Bleach es que es una serie que tiene muchos años más y que estuvo muchísimo tiempo sin salir esta temporada, y que lo que hace es continuar el manga. Hay gente que la estuvo esperando por años, y yo en particular soy de las personas que. Después de casi 367 episodios, que es lo que tiene la serie original, que la tienen completita en Star Plus, hay mucho、oh. relleno, pero bueno, eh, nada. Eh, yo no vi los. los ¿300? 367 tiene la serie original. Un montón, perdón. Y yo me quedé en el 350, o sea, ridículo. Cuando la serie estaba a punto de terminar, lo que pasa es que, bueno, hubo a 350 probos. Hubo un momento en el que la serie venía con un hype muy grande, venía tipo rompiéndola toda con un arco. Se resuelve demasiado rápido el conflicto de ese arco, y cuando arranca el siguiente fue como. Bueno, veo un capítulo, dos, tres, en b o l e En ese momento estaba en pareja, le mando un besito al chino por si no llega a escuchar.、Eh, y había una negociación en el tiempo de televisión, con lo cual la serie se terminó quedando en el tiempo. Y cuando vuelvo a hablar con Ger, Ger me dice: Ger、eh, de Pizza Birra Marvel, que también le mando un beso. Él me dice, che, no, pero retoma a Bleach, porque Bleach está en esta vuelta no solo el arco es impresionante, sino que además está teniendo lo que no tuvo originalmente, que fue、eh, presupuesto para estar animada como la gente. Bleach está animada con los codos en, en gran parte de, de sus capítulos, porque. Una cosa que pasa mucho con los animes es que cuando están saliendo en paralelo al manga, pasan dos cosas. La primera, hay mucho arco de relleno porque la serie vende muñequitos, vende merchandising, vende espacio en televisión, o sea que vende publicidad, por lo tanto tiene que seguir al aire. Y por otro lado, cuando van corriendo atrás del manga, muchas veces se ven las cosas mal animadas. O sea, yo he visto literalmente cómo le cambiaron la cara a un personaje en un plano. O sea. Lo tuve que pausar para ver que la jeta era otra. A ese nivel. Fantástico. No, se lo juro, chicas. O sea que lo tuve que retroceder y p o n e r m e a mirar, y efectivamente le habían cambiado la cara. Entonces, claro, dije, bueno, me pongo al día, me puse a tiro con los 17 episodios y en una noche apasionante de sábado, junto con el queridísimo Germán, je, je, Germán, je, con el queridísimo Germán y una botella de c a m p a r i nos vimos los 13 episodios al hilo de este a r c o l de la guerra sangrienta. Y les voy a decir que le v i la cara a Dios que sí. Que los animo a ver Bleach. Es una historia, es un shonen, es bastante.、Eh, no diría que es básico porque después profundiza mucho, pero es básicamente un chico que,、eh, por circunstancias de la vida, se convierte en shinigami. Los shinigamis vienen a ser como cazadores de almas. Estoy sobresimplificando porque si no tengo que hablar 20 minutos.、Eh, Y la historia、eh, se, se va haciendo cada vez más interesante, tiene conceptos cada vez más filosóficos, es muy entretenida, tiene unas peleas de la hostia, nada. Si alguna vez tienen ganas, se googlean, se fijan qué capítulos son los de relleno por si los quieren saltear y pueden arrancar. Y ahora, en este mes, se estrena por Star Plus la segunda temporada de este arco. Así que nada, lo espero ansiosamente y no me arrepiento de nada. Fin de mi monólogo. Me encanta,、eh, me encanta. Muy divertido el monólogo. Estuvo bueno. La, la, la rarita, la rarita que habla de, de dibujitos.、Eh, y ahora pasa el unipersonal de b a n d e l a y para variar, lo está n notando. Sí, sí, bueno, pero son cositas.、Eh, volvió mi droga Paco número uno. Que me acompaña. Hace ya no sé cuándo, desde el 2007, ponele, que son las, las hermanas Kardashian, la familia Kardashian.、Eh, Hulu la pegó y les, la, les, les hizo irse de E-Entertainment, que es la, el canal que las, que las creó, básicamente, porque no eran nadie, o sea, eran la gente, hija, las hijas y la exmujer del abogado de OJ Simpson, o sea, eran nadie.、Eh, Gracias a E-Entertainment son lo que son ahora. Y ellas hace un par de años dijeron: ¿Sabes q u e ahí nos fui, m o s nos vimos en Disney, nos vamos. Se fueron con Hulu y ya están. Ya f i r m a r o n la tercera temporada. Ahora está saliendo la segunda.、Eh, y les va a Bárbara, la verdad. Y yo la sigo porque, bueno, no sé, ya está. Es como mi familia, básicamente. Mi familia, mi factoría. Mi familia. Son un asco de gente, estamos todos de acuerdo, pero bueno, ahí está. Para remojar el cerebro una vez cada tanto. El auténtico placer culpógeno.、Eh, rees, rees. Así, así es. Hay gente que de otras cosas, yo veo las Kardashian, lo siento mucho. Me sé todas las historias, me vi todos los spin-offs. Algún día podría a conseguir a alguien que sea tan e n f e r m a mental y hacer un podcast. No mentiré. Hay que u s t e d e s No, no sé si saben, pero cuando salió esto de, de, la, de Keeping Up w i t h the Kardashians, se llama la serie original, después empezaron a hacer un montón de spin-offs. Entonces, eran, no sé, dos hermanas que se iban a Miami, esos eran unos capítulos.、Eh, que era otra serie, e e n t o n c e s Hay otras que se iban a Nueva York, entonces era otra, otra serie. Cada una que se casaba le hacían un tipo newlyweds con el marido. Jejeje. <risa> Y así hasta el infinito. Y so, varios hermanos después tuvieron también su serie aparte. Bueno, nada. Sí, que... Que mira el, el chico del Rincón Top, ¿viste? A ver si nos está escuchando. Sí, él él e s re fan de los r e a l i t i e s De hecho, me dijo: Tengo un problema. Así que por ahí la pegás por ahí, ¿no?、Sí. Querido Ay, Rincón sí, Top. Que Sí, es sí, sí, sí, sí. A mí lo que me divierte ver gente millonaria y poderosa sufrir es como que me olvido de mis problemas. <risa> bueno, White People problem, Problems, pero no son white, así que bueno. Otra de las series que vi este otoño se llama The Great Mothers, es una miniserie italiana que salió en Star Plus.、Eh, seguramente hecha con la RA y qué sé yo, sobre unas hijas y esposas y familiares de mafiosos que. El, me olvidé e l pueblo, la verdad debería haberlo repasado, les pido perdón. En algún pueblo de Italia、eh, es un caso famoso, es un caso real que、eh, delataron a sus familiares mafiosos hombres、eh, hacia la policía y al、eh, equivalente al FBI en, en Italia. Estaba bien, la verdad que no sé, me olvidé, la colgué, pero estaba bastante bien y, y la vi en realidad porque está una de las actrices de My Brilliant Friend, que es una de mis series favoritas de estos últimos años, que está en HBO.、Eh, Lila, Lila la, que, la Lila adulta、eh, de My Brilliant Friend, está en esta, de Great Matters,、sí, y bueno, la vi por ella, debo admitirlo. Otra de las hermosas series que vi se llama Party Down y es una tercera temporada revival que hicieron en, en Stars con Z el año pasado. No, este año, porque la vi ahora, qué boluda.、Eh, una, un revival de una serie de hace un montón de años, de principios de los 2000, que era muy de culto, l e fue muy bien. Es una sitcom laboral porque es un grupo de gente que trabaja en un catering de comida y bebida. Eh, con eh, nuestra querida d i z y Kaplan, Adam Scott, Shane、eh, Lynch, es un caso espectacular. Está Ken Marino, que ahora lo están viendo en The Other Two、eh, Martin Starr, tu amigo Virginia. Mi marido. Tu marido, tu marido, me corrijo. Bueno, Martin Starr es lo más, es lo más y está acá en p a r t y d o w n deberías verla? Aunque、okay. yo, yo vi la primera temporada,、ah, bueno. igual el, el, el personaje de acá es muy incel. O sea, es un, me copa la parte de que sea un chabón re cebado con el, la ciencia ficción. Claro, re para, para vos, re para o pero, pero no, es re animal con, con la, las minas. O sea, re. s pará, p o r q e t i e n e una deficiencia <risa> importante. Yo empecé a ver la serie, creo que en pandemia dije, ay, a verla, voy a ver, porque es red de culto, Partida. No n sé si salía ni SAT acá o algo así.、Eh, y las primeras dos temporadas, en especial la primera, parece que no envejecieron muy bien. No me daban gracia los chistes.、Eh, y es algo que abordaron mucho en la tercera y le dieron un re buen giro.、Eh, la química entre los personajes sigue intacta.、Eh, se metieron con la pandemia. Porque todo pasa post pandemia y cómo afectó al, al negocio. Porque hoy, obviamente h a c es r catering un e un negocio de catering para eventos y no había eventos. Entonces les, les pegó esto. Posta que de, de todos los revivals que vi es del mejorcito. h、eh, zarpado por lo menos la primera temporada la cantidad de cameos de gente. Increíble. No, no,、eh, o sea, digo, para acercar, recién era la primera、eh, temporada. Ah, me parece que entre los productores d estaba él e Paul Rudd. Sí, puede ser. Y de hecho aparece, me parece. ¿No? Bueno, tendría、eh... que chequearlo. Es que hay posta que hay muchos cameos, muchísimos. Está Kirsten. Ay, la de Good Place.、Eh... Verónica Mars.、Eh, sí, yo s o Kirsten、sé. Bell. Gracias. No me salía cual Kirsten. Suave <risa> <risa> son un montón, no sé cómo me salía Wick, pero no era. Bueno, ella también hace un personaje que va y viene.、Eh, así que nada, r e v é a n l a También es parte del combo Lionsgate-Star Plus. Así que es esa maldita trampa. <risa> y otra sitcom que sigo viendo porque la segunda temporada sigue en emisión, quedan poquitos, poquitos capítulos:、es、How I Met Your Father. Que Ya lo hablamos mil veces, pero yo lo, la re b a s t a r d i y dije que era una mierda los primeros tres o cuatro capítulos. Y la verdad, que me reenganché. Está bien, tiene, fue formando su equipo, fue enganchando、eh, con la química entre ellos, los chistes, el timing, las, las tramas. No es una gran cosa, pero de nuevo, la verdad que está bien para verla un ratito y desconectar. No está en Starplast todavía esta segunda temporada, la tienen que subir pronto. Ya、este、está por terminar.、Suena. Bien, gracias Virginia con toda tu data. Pero creo que es la segunda <risa> parte de la segunda temporada. ¿Puede ser sí, que... puede ser que esté la primera. Ya no me acuerdo porque ya el monto dije, es que ya fue y la bajé. <risa> la fui bajando. <risa>、eh, eso es todo. Eso es Pero, todo. Pero paren,、eh, ¿Howard m a k e r Father también tiene así de a 20 episodios? La primera no, la segunda sí. ¡Apa! Un montón. Sí, sí, sí, sí, la verdad que le, le dieron como, ¿no? La oportunidad. Porque ¿Qué? no, casi no se usa ya. Claro,、Exacto. eso va a es. c La primera、no. tiene 10, la segunda tiene 20. Hoy vi el, el 18. Son serie, es una serie de abierto、eh, que después suben a la plataforma. No está creada para plataforma. No. Es cierto. Es Hulu. Claro. Es Hulu. Eh, hay, hay cameos, si esto les interesa, aparecen gente de la serie original. Cada tanto. Aparecen. Querida. Aparecen. Bueno,、eso、por lo es menos un, por un, poco, un, poco de, un poco de curiosidad.、Eh, con respecto a Juan Medior f a d h e r a pesar de que yo ya te dije que yo ese antro no lo voy a pisar porque estamos hablando de mi mantita y de mi chupete eso, y de mi zona de entiendo, confort. Con lo cual no voy a entrar ahí.、Ah. Pero donde, donde sí voy a entrar es en、yeah. p r e n v í d e o Digamos、eh, sí、entrar en PrimVideo que tuvo poquito pero rendidor.、Eh, la destacada, por supuesto, es、eh, Marvel Smith m a i s e l que tiene la cobertura completa a cargo de las queridísimas c o s m o Cielas y la participación estelar en el último episodio de Cata de Series. Así que todo lo que quieran saber sobre m a i s e l Que yo, el único comentario que hago es que la empecé este año en función de su final.、Eh, recién voy por la primera temporada. Bueno, nada, se habrán dado cuenta que miramos muchas cosas, pero que es realmente muy bella, que tiene todo lo, lo lindo y lo sassy y lo divertido de, de los paladinos. <risa>、eh, así que, nada, la verdad que es súper recomendada, pero hay un montón de comentarios bien extenso, episodio a episodio, que lo pueden revisar en. En nuestro podcast. Y después podemos pasar a la Falopa directamente. <risa> que que Rocky se inició en la Falopa. Yo estoy, no entré a la segunda temporada todavía, pero Lucy, que estamos hablando de Cruel Summer. Así como el tema、no、de. Es de、eh, sí, espero que la vea gente. Como、sí. el tema de quién dijiste? Ace of Base. Ah, no, porque yo tengo el de Taylor Swift. Cruel Summer.、Ah. No, ah, claro. Ah, mira vos. Yo me fui muy. Me, me fui a los 90 profundos con c r u s a v e r Sí, sí, sí. Falopa rica y de buena calidad. Bastante pura, yo diría.、Eh, <risa> sí. Red de cable, ¿no? Red de cable de hace unos 15 años. Estilo momento Pretty Little Liars. Claro, sí, Revenge, esas es así. Es, ese tono,、eh, r ese e tono. Ese tono, sombra, mal, mal, mal, mal, mal.、Eh, el director se llama, va, el creador, guionista, el director se llama Bert B. Royal y <risa> hizo el g u i o n de Easy A, que a mí es una peli que me gusta mucho. Ah, muy、uh -huh. linda, sí, con, sí, sí. Con esta c h i c a de ojo grande, sí.、Eh, Emma Stones para mí es ojo grande. Y bueno, las, las actrices son. Las protagonistas son jovencitas. Es una historia enmarcada en el mundo adolescente sobre un caso real de una. Una chica, interpretada por esta chica, Kiara Aurelia, que desaparece.、Eh, es secuestrada, desaparece. Por más de un año, aproximadamente un año. Y、eh, una de sus.、Eh, por decir, amiga o una nueva amiga que, está, que se estaba haciendo. Como que la reemplaza socialmente y de alguna manera u otra parece que favorece la desaparición de esta, de esta amiga. Y、eh, no es nada que esté spoileando, lo que voy a decir es que、eh, luego aparece la chica secuestrada y se pudre la momia. Eh, entonces hay un juego constante del presente y el pasado, flashbacks. Hay tres, hay tres、eh, líneas temporales, ¿no? Es c o m u y ú prolija. Sí, sí. Es o r g á s m i c o es o r g á s m i c o lo prolija. <ríe> y que te que ponen.、Es. Hicieron ahora lo mismo la segunda temporada: hay tres líneas temporales y te, temporales y te cambian el, el color de, de las escenas, de, tipo de, de los planos. Los、sí. pelos de la gente y no sé, la musiquita. Entonces es obvio que estás en otro, en otro, en otro tiempo, digo. Igual está muy bien porque es claro, porque es prolijo, porque no le pifian en nada. Igual lo que dije es:、eh, a la que secuestran es a Olivia h a l l y la protagonista es Kiara Aurelia, Aurelia. Esa es la que no es secuestrada.、Eh, la verdad que sí, está muy lindo eso. También le da dinamismo. Eh, no tengo idea de qué se puede tratar la segunda temporada, ya me imagino que habrán ficcionalizado. Otra, porque... Otras adolescentes en otro lado.、Eh, uh, uh, que se、antológico. hacen amigas y hay un crimen, aparece uno muerto. No, este, no es spoiler, aparece uno muerto.、Sí. Eh, y nada, tienen que ver, a ver, y tienen cara de, de situación ellas, así que no sé a quién lo mató. Sí, sí, está más marcado acá lo, los cambios temporales.、Okay. q u é está también en los 90? En los 2000. Ay,、ah, gusta. En、ves. los 2000, así que música de los 2000. La segunda temporada no está todavía en Prime Video.、Uh -huh. Pero hoy leí un tweet que pronto van a subirla a Prime Video España. Así que espero que también a Prime Video Latam. No son tan chotos con eso. Ajá. Así que probablemente la suban pronto. Ojalá Sabían, porque tengo ganas de subirme a esa moto.、Eh, ¿Sabían que Jessica Biel es productora ejecutiva de esta sí, serie? Sí, sí, sí. La Jessie. Pero sí, no es la、fantástica. creadora, es la que puso la villuya. Pero、no. es que a lo cultivo, mejor es de una, es una amiga de él, ¿viste? Ella, de algún amigo le dijo, dale, Jessica Ponete. Pero Jessica Biel es al, al True Crime lo que, lo que es r e e s e w i t h e r s p o o n a los White People Problems. O sea, donde hay algún quilombo así entre minita, s chaboncito, adolescente y entretenido y suburbio, pum, Jessica Biel. Sí, de、ah. hecho, ella es la protagonista de la, de la que para mí es la única temporada que tendría que haber existido de The Sinner. Ay, yo ni siquiera esa me gustó. The Sinner, Candy. Bueno, están todos lados. Con todo bueno, el mundo. Bueno, así criminal. Rebe Ankrull Summer, es、sí. un Paco lindo. Sí. Es un lindo Ese... Paco, posta. Sí, sí, sí. Droguita. No podía parar, ¿eh? ¿Es un equipo lluvioso? Yo era la primera que lo、no、podía cortar. Me, me, se me hizo imposible. Aparte、bueno. la chica, la protagonista tiene unas Misty vibes. Misty y sus jackets. Sí, es muy Misty mal. Es Esta te está te re buena porque tipo, tiene mucho de nuestra adolescencia, que es en los 2000. Están. Abrir la BIN, ¿entendés? Es como que de ese estilo bueno, de, de ropita. De hecho,、bonito. es gracioso. Yo lo puse, el, el, de los tres timelines que están viendo, hay una que la, la protagonista se transforma totalmente en dark o alterna. <risa> alterna se le decía acá, alternativa. Tipo Abrir la BIN, <risa> claro. Exacto. <risa> no, igual se、si、les copa esta onda. Ya les dije, se lo dije hoy por audio. Miren、eh, The Summer, I Turn p r e a c h Sí, sí, la voy、que、a c o m e n a r La comentaré en el próximo especial porque estoy recopada también, no la podía dejar. Pero es re tierna, es re naif todo. No,、vale. Pero bueno, en el próximo especial vas. vas a tener que comentar dos temporadas, Rosario. Te voy a v i s a n d o sea, Sí, sí, se a r r a de c a Sí, sí, se a s r r a n d a Sí, aparte es, tiene todo un, link, un linkeado con Taylor. Vieron que sale la, la regrabación del disco de Taylor, s p e a k Now, y、eh, al mismo tiempo que sale la serie. Así que, porque ponen la música de Taylor. Entonces, a full. La estoy remirando. La que está remirando una sitcom recomendada por v i r es Lu. ¿Querés hablar de el Ay, jovencísimo,、sí. pequeñísimo Sheldon? Sí, estoy viendo. Le, le puse pausa ahora para grabar el podcast, porque necesitaba ver algo bonito.、Eh, young Sheldon, claro. Yo no quería volverme a meter en este, en este mundo, porque había quedado, lo hablamos varias veces, medio dolida con a dónde se había ido de Big Man Theory.、Eh, y además, Young Sheldon es una sitcom muy young, e yo dije, no, con este es de c h u c k l o r r e también, Vir. No me quería meter con esta、eh, gente de nuevo. No, me parece que, en, que como que la cabeza detrás está Hernández, que、claro. es la,、eh, la de, que, que hace con Lindelof Mrs. Davis. Sí, claro, claro. Entonces yo tenía, pero yo tenía miedo como que era la misma, la misma familia y dije, bueno, no.、Eh, y vos me insististe y la verdad que la estoy pasando bárbaro, ya estoy terminando la segunda temporada. <risa> Son como siete. Van como y siguen emisión. Lograron algo muy lindo. El mini Sheldon es totalmente adorable. Re, re Sheldon, está re bien hecho. El resto de la familia está muy bien escrita. Los querés a todos, ninguno sobra. No hay risas.、Eh, es una sitcom evolucionada, para decirlo así. Está bárbaro ver c o m o su infancia y de dónde salió. Y siendo un niño genio en una familia cristiana, clase media de, de Texas. Están buenísimos, además, todos los personajes, sobre todo los femeninos, lo que es la abuela. La abuela m á s La hermana gemela y, y la madre son、eh, muy, muy graciosas y, y están fantásticas.、Eh, la verdad es que, que sí, re vale la pena pa, para verla así,、eh, tranqui, qué sé yo. No, es, es una sitcom, pero, pero muy bonita, muy, sí, muy bonita. Porque、oh. yo venía hace rato diciendo que quería algo largo, como que estaba harta de ver miniseries y cosas cortas. Quiero algo que me acompañe unos meses,、eh, tener una nueva familiecita. <risa> Así que la, la estoy pasando re bien. No sé si te acordás, pero el nene que hace de, de Sheldon es el nene de. Eh, ay, eh, la, la que mencionamos recién de HBO de Reese Witherspoon. <risa> Por favor.、Eh, ¿La de las Big l i e Lies? Sí. Exactamente. No, ni en pedo me acuerdo. Es el nene de Shailene Woodley. Sigui.、Eh, ah, s i g g y Stardust.、Eh. s、sí, i g g y Stardust. Sí sí. sí, sí, me acuerdo que se llamaba s i g g y Me gustaba el nombre.、Eh, no, ni en pedo me acuerdo. Pero me voy a fijar, mira. Qué loco, es igual a, Es igual, o sea, está re bien escrito. Digo, a Sheldon Sheldon. Tengo、sí, un montón de, de gestos d e Lo que veo que está pasando es que van creciendo y va a ser horrible. ¿No? Vos viste más que yo. No, yo visto hasta la 3 nada más. ¿eh? Ah, sí, bueno. Sí, que Pero por lo que, que vi en vi, fotos、viste. y en avances y eso, y me quiero morir y sí, van creciendo. Sí. ¿Es ¿Verdad? d q u e estoy buscando en, en internet? Sí, sí. Es el de Big Daddy Lies. Mira qué gracioso. Era un muy, muy peque en la otra serie.、Eh. Re bien el pibe. El pibe es todo. La verdad que en este tipo de series, que el cast infantil. les Sea así de genial, te salva las papas. Sí, totalmente.、Eh, después vi otra. ¿Puedo hablar de otra falopita? Siempre. <ríe> Class of Zero, Zero Seven, vamos a decir, clase del 2007, poner el que le pusieron acá.、Eh, es como una Yellow Jackets, pero más comedia.、Eh, sin canibalismo, quizás. ¿Cómo que quizás? ¿Cómo que quizás?、Eh, son unas pibas que se reúnen en un colegio donde habían ido. De nuestra generación, creo que eran. Sí, claro, bueno, se recibieron en el 2007 de, del colegio Pupilo para mujeres. Así que tienen una reunión y van ahí. Y Algo pasa que no sabemos, que se inunda toda la ciudad, el mundo. La verdad que no sabemos nada. Y sube el agua, esto está sobre una colina, así que ellas se salvan, pero quedan rodeadas totalmente por aguas. Están en una isla, básicamente, y tienen que sobrevivir. Y bueno, dinámicas de grupo, líder,、eh, gente que hace cosas, gente que no hace nada, drama, droga. <risa> está, está bárbara. La verdad que estuvo re bueno esperando Yellow Jackets, estuvo re bueno. Y, y también me la, la trae. <risa> Vamos a hablar así. Juli, ¿vos、bueno. viste algo al final? No, finalmente no, pero está, está en gateras, está en boxes, ¿viste? No, no, no, está bárbaro. Es, es Prime Video, claro. Prime Video es su palopa. Va a, ser, va a ser mi próxima serie de entrenar porque ahora me metí con otra que es The Other Chu, así que va a ser mi ¡Ah! próxima serie para entrenar.、No, ahora la hablamos. Ah, no, no podemos hablarla de The Other Chu porque. The Other Chu es de invierno, querida.、No. Uy, u, uy, u, uy. Vengo a poner la gorra.、Eh, pero bueno, nos queda una más de Prime Video. Es The Power, que solo la vi yo. Es una serie、eh, con Tony Colette. l La verdad es que、eh, no esperaba nada en la serie y, y me encantó. e、eh, s t á b a s a a d en un libro, tiene, es una serie totalmente feminista, porque lo que plantea es que、eh, las jóvenes, digamos las adolescentes, empiezan a desarrollar como un órgano.、Eh, Obviamente lo desarrollan por necesidades,、eh, con el que transmiten electricidad. Entonces, como que la correlación de fuerza entre varones y mujeres、eh, se equipara en el sentido de que un varón no te puede violar, no te puede matar porque lo electrocutás.、Eh, entonces, bueno, obviamente eso trastoca. Todo, pero incluso hasta,、eh, a niveles políticos, ¿no?、Eh, tirar abajo dictaduras,、eh, están es b u e n í s i m o porque hay、eh, manifestaciones en Arabia Saudita,、eh, eso es lo que la serie plantea, como lo, esto pasa en todas las mujeres del mundo y、oh, te muestra algunos、eh, países en los, en los que vas viendo como las consecuencias, ¿no? Entonces,、eh, tenés manifestaciones en Arabia Saudita,、eh, en Nigeria, es medio como que las tratan como brujas, ¿no?、Eh, Está, está buenísimo.、Eh, sale también、eh, Sam Ovi Ovisiana de Tetlazo,、eh, es el aliado. Eh, y, y la verdad es que a mí me, a mí me encantó、eh, todas las cuestiones que, que propone. n ¿no? eh, Obviamente o están、eh, los, los chabones super machistas que, que se ven、eh, acorralados con, con, con esta situación.、Eh, obviamente está en Estados Unidos se, se trata de, de controlar, como se ha tratado de controlar cualquier cosa en el cuerpo de la mujer. Eh, digo, cualquier cosa no,、eh, básicamente nuestros úteros y nuestra fertilidad.、Eh, entonces, obviamente, esto también lo tratan de controlar.、Eh, bueno, está, la verdad es que está buenísimo.、Eh, Les le sugiero que la vean.、Eh, ¿La habías recomendado? Me parece nos que nos sí. ¿La habías recomendado? Sí, sí, me acuerdo todo esto del tema de las mujeres y el control, que estaba muy interesante. Sí. Yo quiero hacer una queja porque Dia de Archun yo la vi en m p e e z ó mayo y nos la comimos. Me la comía bueno, la semana pasada que hablamos, la semana pasada, hace dos días que hablamos en HBO. Pero bueno, la puedo guardar para la temporada que viene. Pensé que había i d o hora, eh.、No, Mala mía. No, estaba, no importa, no importa. Lo único, la podemos discutir la vez que viene, así la ves vos también. Lo único que voy a decir es que es de lo mejor del año. Me quiero morir que la cancelaron. Y es, ahí está. Vayan a verla porque es la mejor comedia del año. En HBO. HBO. En HBO y es buenísima. Posta posta que es muy entretenida. Denle un par de episodios porque al principio van a decir qué es esto y después a, cuando enganchen la onda、eh, realmente tiene un humor muy piola. Y de Power Beer con tu reseña necesito ir a darle play. Así que también me la quedo. Además, Tony Colette. Sí, o sea, claro, Tony Colette, <risa> com como digo siempre, disfrazada de baldosa, lo veo igual. Sí, está Tony Colette, la amamos. Lo único、Así、que no que... me gusta es que tienen delineado en los ojos abajo.、Mm. Ay, no. Mirá que parezco a ustedes con las pelucas.、Eh... <risa> es que a veces esas cosas te rearruinan, porque te distraen.、Ah, aparte e l tema del delineado. Esa es la el delineado abajo, después de los 45 o 46, es un desastre. No, hay Ay, que tener、no、mucho cuidado. Sientes、sí、saber <risa> elegir los tonos. Los hasta q u é e d a d Hasta q u é e d a d Negro no. En, en negro es para la adolescencia. De los, no, que yo me de, sigo delineando. De los 28 para arriba tiene que ser con marroncito. marroncito. Bueno, tengo, tengo, tengo. Y, sí, sí, no, no, los delineados. Y siempre por afuera de, del lagrimal. Alrededor, no adentro.、Ah, Está adentro el de、eh, Tony. Mm, sí, por dentro. Yo me, adentro, yo me pongo adentro. y o m e pongo a d e no t r No, es que nada más molesto que te le hagan chico el ojo a una rubia, ¿viste? Qué horrible.、Con、¡Ah! ¡Ah, ni...、oh, bajó! <risa> te entiendo completamente, 100%. i e n Este delineo arriba, arriba sobre el párpado. ¿A quién le importa? Porque es que me v Me encanta que este podcast nunca sabes para dónde puede derivar, pero de repente estamos tirando consejos de make-up. O sea, q u é A, a mí la pregunta, tipo, ¿dónde lo tiene Evo? ¿Dónde tiene Tony Colette el delineado? Es una pregunta de trivia, prácticamente. De trivia de esas forras, de esas trivias que están pensadas para que no las puedas contestar. Ay, qué maravilla.、Eh, bueno, chicas,、eh, ¿listas para cambiar de plataforma? Dale. Cambiamos de plataforma y nos vamos a la queridísima Parabank Plus. Yo digo la, la queridísima, pero en、eh, la realidad es la que menos uso. Es la más falopa.、Eh, es la más falopa, pero que, bueno, el grueso de nuestra atención durante esta temporada se lo llevaron las chaquetas amarillas, las、sí. Yellow Jackets, que nuevamente no nos vamos a detener acá porque hay un episodio entero de punta a punta. Como las extrañas. Sí, la verdad que sí, me hace falta a las chicas todos los viernes. Por ahí, Lu, v i r que bueno, que no estuvieron en el episodio, pero que sí estuvieron viendo la serie, si quieren comentar cómo se sintieron con esta nueva temporada. La gente el... le echó bastante tierra, por decirlo elegantemente, a esta segunda temporada, pero a mí personalmente me gustó un montón. Eh, y las pibas actúan excelente.、Eh, el pod de ustedes me fascinó. Así que. Bueno, las pibas y las, y las no tan pibas. Yo creo que sí, me gustó mucho. La primera me había enganchado un poco más. Esta por momentos quería dejar de, de prestar atención con <ríe> mi ADD que tengo. Eh, me gusta mucho más, lo dije mil veces. Como que la historia de las chicas, necesito más que se enfoquen ahí. La historia de las pibas atrapadas en el bosque, en el invierno y, y todo eso que la, ellas adultas. Como que me chupa más un huevo. Lo e、eh, pasa es que igual la parte de las adultas nos da b a pistas de lo que pasó en el, en el pasado. Sí. Entonces. Sí, ponele, está bien, está bien, está bien. Esta es una serie que cumple con lo que quiere dar y está, está re bueno eso. Que a veces es lo preferible. Sí, que, la serie, que la serie tenga claro su identidad. Es, es cero re... pretenciosa, es reentretenida.、Eh, te hace ir a buscar a Reddit o a cualquier foro que t a r i n g a A ver qué está pasando. ¿Quién es la piba de los cuernos? ¿Qué carajo está pasando ahí? Tiene como esa cosa de que se, te, sentís cerca de, te sentís cerca de Lost todavía. Obvio, ¿no? sí, y, sí.、Eh, Y también、eh, la puteas como se puteó a Lost. O sea, te, estás tan enamorada que le perdonas quizás sus, sus,、eh, sus flaquezas, n o sus debilidades, su s vulnerabilidad. e s No más vale, es re, es, re es re divertida. Es una masa. o sea, y, y le gana mucho la presencia que tienen todas las actrices, que solo hablamos profundo con Juli. Son espectaculares todas:、uh -huh. las niñas y las adultas. Bueno, ¿qué más sigue acá con Paramount? Uy,、uh, Yellowstone sigue. Ay, qué lindo. Los Cowboys. Qué lindo <risa> los、no、lo Cowboys.、No, no, no, no, no. Con v i r n o s debemos un, un episodio para hablar de Yellowstone. Yo la colgué un poquito a la última temporada porque en una reunión en un asado, mi tío, te cuento, v i r mi tío Oscar, que no me escucha, me cagó, me spoiló todo. n o lo...、sí, pero, pero de la peor manera, de la peor manera, ¿la del sexto sentido, el tipo que estaba muerto? No, no, l e s p o i l e a s t e a toda la gente sexto sentido. A lo、claro, que se jodan por milenio, p o e t e El chiste es así, aparte. Fue、eh, un dominó. Fu aparte no saben、era. quién es la situación、no、recién. Es que no saben quién es el, que está, muerto, él, el que está muerto. Pero... Ay, pero si ya no la ve, tiene 20 años. Jodanse, claro. De... Ojo, que es un spoiler heavy que puede no caducar, r ¿eh? Te banco en esta. Banco. No, para mí ahí hay... caduca, caduca, lo siento. Bueno, entonces estamos... <risa> vamos a hablar entonces de, de Yellowstone, que es esta, esta serie que fue tan premiada el año pasado.、Eh... Bueno, no. a l r e v é s no la p r e m i a n nadie, porque obviamente a los críticos y a la academia y a todo eso no les gusta la serie, pero es la serie más vista, una de las series、eh, más vistas、eh, actualmente en Estados Unidos,、eh, pero los premios le s son esquivos, tipo, los nominan、eh, cada tanto y casi que por equivocación、eh, y, y, y no les dan nunca nada. ¿Tenían、eh, en bronca a Sheridan? A ¿Taylor Sheridan por algo? ¿No sabes? ¿En q u e n g a ñ Sí, yo creo que hay algo de eso también.、Eh, no sé bien por qué, pero. No, no, mi p a r á no,、eh, no quiere. n Un、eh, rey i Sí, t a s sí, sí. Bueno, igual ahora poner en medio carnero, porque el loco quiere seguir laburando en el marco de la huelga.、Eh, y no quiere trabajar con. No quiere, como que se opone. A una de las demandas del gremio que, que existan、eh, los writer rooms con, con un mínimo de seis escritores, y él dice: No, yo escribo solo, no quiero a nadie más, no necesito a nadie. Bueno, amigo,、eh, capaz que、ah, bueno. se enriquecería、bueno, no. tu, tu mirada que está bastante es limitada en algunos aspectos. Pero bueno,、eh, este mes se, se estrena otra de él el 23 de julio con Nicole Kidman. Eh, Morgan Freeman y、eh, otra chica que no me a c u e r d o el nombre, <risa> perdón,、eh, más, más urbana.、Eh, esta, bueno, Yellowstone es sobre un rancho de, que, que cría vacas、eh, y es un territorio disputado. Básicamente son machos disputándose de la propiedad privada.、Eh, yo sé que a la gente que le gusta mucho esta serie.、Eh, Le moleste que yo la defina así, pero bueno, es, esa es la trama.、Eh, así que tiene muy lindos paisajes de l supuestamente el estado de montana. Tiene, es, Se está creando como un universo alrededor de esta serie. Tiene una precuela que es 1883, que yo la vi, que es una miniserie y a mí me encantó.、Eh, mucho mejor que la, que la serie madre. Luego tiene otra con, que es 1923. Con Harrison Ford y Helen.、Eh, Mi red. Exacto. e、eh, A eso parece que no, no, no, no ha sido tan agraciada. Yo la empecé a ver, vi el primer episodio y la, la colgé, pero por tiempo nada más.、Eh, y esta, lo que yo había puesto era que me puse, me, me, la retomé porque la había colgado eh, eh, la temporada 3.、Eh, me gustó porque. Va Lenta, tranqui, tranqui, tranqui, hasta el, el final de temporada donde se, donde se desata todo. Claro,、eh, eso q u e d e c l a r o eso que es lo que te debe haber spoileado a tu tío.、Uh -huh. Está、eh, en DirecTV,、eh, en el canal de Paramount, estas tres temporadas.、Uh -huh. En cambio, en la plataforma、eh, Paramount Plus está la cuarta completa y lo que se ha emitido d e la quinta, que、de、tuvieron. La quinta. En total hay 47 episodios. La, la quinta está a, a la mitad porque tuvieron problemas con su protagonista, Ken c o s t n e、eh, r que va a, a salir. Y bueno, creo que va a ser la última hasta la quinta. Y después parece que va a seguir con una c otra n o serie de este universo con, protagonizada por Matthew McConaughey.、Eh, bueno, bien, re bien. Igual,、sí. eh, yo lo que dije de los premios, cuando empecé a hablar, es porque、eh, a Kevin Costner le dieron el, el año pasado, ¿se acuerdan? No le gustó mucho a, a la gente que lo haya ganado Kevin Costner, que no había ido、eh, a los Golden g l o b e s ¿fue?、Eh, si no me equivoco, ¿o a los Emmys? Los Golden, los Golden. Los Golden. Y, y bueno, era como medio. Lo, lo que comentamos era, es la serie más vista, ya fue, o sea, también. Pesa un poco eso. Y la verdad es que lo que tengo para aportar, aparte de lo que vos decís, Vir,、eh, sobre esto de la, de la pugna de machos, es que también a ver, hay un abordaje sobre, sobre problemáticas paterno-filiales. Ellos、eh, tienen un patriarca que es el personaje de Kevin Costner, que es este... Dutton, John Dutton, Datton.、Eh, y e s t á b u e n a O sea, los problemas que ellos tienen, porque los personajes son muy fuertes. e s t á buenos,、no、sé, hay una aproximación a la cultura del rodeo y todo esto que yo creo que cae re, re antipático. Todo lo que tiene que ver con los rednecks y white trash ya no va, no les gusta.、Eh, no sé por qué. Y el personaje de Kelly Riley es muy bueno, ella es grosísima.、Eh, y bueno, tiene esa cosa como medio de telenovela, como de historia dramática con problemitas cada episodio que me gusta, me atrapa. Y tiene un casting de la puta madre, o sea, excepto Kelsey c h a u que me parece malísima, y encima es importante el personaje, que, es,、eh, que representa a la comunidad, a los indios nativos de allá.、Eh, ¿Qué sé yo? Tienen a, a Wes Bentley, que es el de belleza americana, Ricky Fitz.、Eh, ¿Qué sé yo? Danny Houston, que es reconocido también, siempre hace de malo. Me parece que es una re serie y que, porque está en Paramount, no, acá nadie como cae de lo buena que está, para mirar, re mirable. Y Taylor Sheridan es un tipo que la tiene muy clara para escribir. El personaje de John Dutton es como una especie de filósofo de, de señor Miyagi por momentos que me, me vuela a la cabeza. Y también está,、eh, quiero decir que Taylor Sheridan tiene tres pelis que son muy mirables, muy dignas de ver.、Eh, una es Sicario, é l eslivionista. Eh, Hello ha Hard Water, que es muy, muy buena, como una muy, un buena, Western. muy sí. buena. Sí, s i c a r i está buenísima también, s i c a r i es una masa, además tiene la dirección de Vilenev, l u e o sea, es genial. e s genial, y bueno, después tiene lo que fue el, el piloto, o la, está como detrás de Son of Anarchy, que Son of Anarchy, me acuerdo que me cuesta pronunciarlo, Son of Anarchy. Anarchy. Sí, Anarchy. me cuesta porque estoy medio trabada por el noni. Eh, también, o sea, re exitoso esto y, y bueno, esta salió de la cabeza de Taylor Sheehan. Que bueno, para mí lo tienen así medio ninguneado porque es un choto, por esto que vos contaste, Vita.、Eh, también, lo, digo, se hizo, se abrió paso a su manera.、Eh, él también es actor, creo que en Son of Anarchy hace actor y tiene algunos cameos en. en... Ahí en、eh, Yellowstone. Otra serie de él es、eh, Mayor of Kingstown,、eh, que es también otra urbana, por decirlo de alguna manera,、uh -huh. que tiene un aire en algún. No sé, a, a The Wire, alguna reminiscencia. Le falta mucha sopa, igual, pero、um, que está protagonizada por. Ay, Dios, ¿por qué no lo busqué? por qué、no、me la... El El que me... tira las flechitas en Avengers. <risa> Jeremy.、Eh, ¿No es Jeremy?、Mm, flechitas. Ay, Dios, <risa> Jeremy r e r Sí, sí. Vamos <risa>、eh. re quemo, s chicas.、Pero、para mí se llama así. <risa> Siempre se llama así. <risa> <risa> flechitas. <risa> también me falta la segunda temporada, me tengo que poner al día. Sí, sí, la, la renovaron enseguida, que... esa, les fue muy bien. Y también,、ah. se, si lo dijeron, perdón, pero me le había levantado un ratito, el, el que estuvo atrás de Tulsa King ahora con Estalón. Ah, ah me había olvidado. Bueno, Tulsa King me gustó mucho. Ah, buenísimo. Kingstown me gustó mucho.、Eh, sí, también es、bueno、Paragon. ¿no? Sí, sí, todo. Es medio la plataforma de él, ¿no? Es de él, la paga el... es <ríe> la <que> compró... él. ¿La <ríe> compró? ¿Puedo hablar de Stallone ya que lo nombré Stallone? <ríe> Por supuesto. Porque hizo también el Keeping Up with the Stallones, no mentira, <ríe> pero se llama The Family Stallone.、Eh, quiso hacer un reality, no sé, porque como que quiere estar en la casa, dijo eso. Y, y contrató a va, Paramount, le pagó este, este reality show. d o n d e está él con sus tres hijas y su mujer, toda gente muy rubia de California. Ustedes me entienden, ¿no? Tres pibas que viven ahí en Estados Unidos, viven una nueva de pedo. Yo vi ¿Eh? el póster y no distinguí cuál era la mujer y cuál,、no. la, cuál era la madre y cuál eran las hijas. Hay o sea, un e r b e r a a h una corrección、sí. de arrugas terrible. En, ni hablar de las operaciones faciales, pero bueno. Hay una hija que es morocha, no rubia, así que ahí como que la reconoces, es la única.、Eh, pero él es todo. Él es todo. Sylvester, slice, talón es lo más. Es gracioso. Es como, es un tipazo. Te cuenta anécdotas.、Eh, hay un montón de. Merchandising y cosas de Rocky, que yo soy muy fanática, entonces este, estoy ahí y la, la paso re bien.、Eh, para cualquier fan de Stalone, es como que salteas la parte de las pibas, lo vas adelantando <ríe> y re va. No son largos, son re cortitos, duran media hora. Los de las k a r d a s h i a n por ejemplo, duran como 45 minutos.、Eh, y ahora pronto va a salir en Netflix un documental sobre Stalone, así que va, estamos, está como. Sacando a h o i t a de donde puede, no sé, se querrá cambiar la mansión o estará aburrido, algo, algo está pasando.、Y、Espero dijo, que nada malo. Dijo que las películas de Arnold Schwarzenegger, como le hizo un reconocimiento bastante público a Arnold Schwarzenegger, que capaz que también le pasó un billete. Ah, no, <risa> es u n a mentira, es bueno. <risa> El Arnold se requieren, no, se requieren. El... En un capítulo también aparece p a c i n o p a c i n o p a Chino aparece en un capítulo. I'm in shock. No, no, son, es divino. Es que todo, cada vez que aparece él, te morís de amor. Está grabando Tulsa King en, cuando estaban grabando el reality. Entonces va y viene de Oklahoma. Sí, hay buenas, e s t á y viendo Oklahoma. Eh, entonces está, está bueno también porque ves cómo filma y todo lo que él hace, y que está cansado, es un montón. Él dijo: Me costó más filmar esa temporada que todas las películas que hizo.、Eh, fue muy largo, fueron días y días de filmación y esto de ir y venir de Los Ángeles a Oklahoma.、Eh, es como que podría n eliminar a la familia del show porque no es interesante. Son otras rubias más de California. Para eso ya tenemos otras familias para ver.、Eh, pero bueno, nada, lo amo a él y, y es muy simpático, en serio. Es muy gracioso. No lo tenía con ese tono de comedia tan gracioso. Bueno, se ve que Stallone, <ríe> Stallone también、lo、es un jugador、amo. de toda la cancha. Lo amo. Es un jugador de toda la cancha. Lo amo. La que no es una jugadora de toda la cancha es、eh, otra serie de Paramount que es、eh, Atracción Fatal. Eh, tengo、no. preguntas un poco en relación a lo que habíamos dicho sobre Great <risa> Expectations. Más arriba, hacía falta una adaptación de esta historia de nuevo. Si no hacía falta, ¿había material como para que una historia como esa tuviera 10 episodios u 8 episodios? No sé exactamente cuánto tiene. Sabes que no sé decirte porque la colgué. A mí me、era、pareció、inseguible. aburridísima. O sea, era el meme, se, se durmió en vivo y estaba Lizzie Kaplan. O sea, para que yo cuelgue algo que me permite ver a Lizzie Kaplan en pantalla, es evidente. Me fue hace un par de meses, así que no recuerdo tanto los detalles, pero es evidente que me ha aburrido mucho.、Eh, y Joshua Jackson, por favor. Joshua. Claro, t o d a s la vimos por la trama. No, no, yo no la vi, pero porque. A ver, otra vez, es una película adaptada formato serie.、Eh, y sea, no está funcionando, no está funcionando. Hicieron es lo mismo con American Shigolo y fue un bodrio con nuestro marido、eh, Bertrand.、Oh. John Bertrand, q u é、sí, hombre. Por eso,、eh, y ni siquiera funcionó con él.、De、bueno.、Bolas. Hoy、eh, sumaron al catálogo de Star Plus、eh, Mentiras Verdaderas o True Lies. Y, y es una serie que también la cancelaron después de la primera temporada. a、no, no, O sea. Yo creo que, excepto What We Do in the Show a d s que toma el nombre de esa película,、pues no, no, eh, después el resto de, de, no, no han logrado、eh, hacer una serie de la premisa de la película, o no sé, o, no, no sé qué pretenden realmente. pero... Es que se、eh, ve que si un guión era para una peli de una hora y media, no te da para tantos capítulos. Hay sí, varias que sí me... fueron exitosas. Mirá Karate Kid、eh, y su. Cobra acá pero, y le fue muy pero, bien. Pero tiraron todo, es, es saga directamente, no es claro, la peli de dos horitas, horita、claro. y media, como pasó también con e l Crepúsculo al Amanecer en Netflix, que, o sea, era la, la misma historia de la película de, de Robert Rodríguez, pero contada despacito con, con más personajes. Era Ay,、no. un e o l e era como ya sé todo, es relento. No. Había、no. hablado n de fatal. Quiero hablar d o s cositas, porque me puse a buscar tipo películas que después se transformaron en serie, pero es como para hacer otro podcast, así que no lo voy a decir. Lo podemos pero... hacer alguna vez, pero sí, que son sí, pocas sí. Las, las cosas que han. Fargo funcionó,、eh, Westwood le fue bastante bien,、eh, Clueless. Hay varias que le fue bien. Bates Motel no está basada en Psycho y también tuvo un montón de temporadas. Pero, pero, bueno, pero son historias con el título, pero aprovechando sí, el universo. Paralela. Claro, claro, esto es un remake. Son、claro. remakes. Fargo también. Fargo son todas distintas la temporada de Fargo. No tiene nada que ver, solo el, el tono, el crimen ridículo, el claro, la,、claro. tono de comedia y qué sé yo. Son elementos del universo、no、de, de Fargo. Pero cuando es esta la premisa, acá va a venir, tiene n a posta a v e r Siempre falla, últimamente Siempre falla. falla. Y en e s t a además, una química, una química espantosa, la verdad que、sí. no, se, no se puede creer. Es, es, una, una, que... pena. es, una, es una pena, pena. que en esos dos no haya funcionado, por lo menos, que, que por lo menos hubiera tenido química en pantalla la, la pareja, porque, a ver, lógicamente es muy difícil extender una historia que tiene una duración, que aparte estamos hablando de Atracción Fatal, que es una película de cuando las películas duraban menos de dos horas. Entonces, ¿cómo hacer? Y aparte, los episodios son larguísimos. a h i s t o r i a La historia la contamos porque re resumíla, básicamente. Sí, no, o sea, es la historia de una infidelidad. Con todo、Ajá. el.、Eh, me parece que la, o sea, la serie, por lo que tengo entendido, le agrega como otras cuestiones, pero la historia clásica es la historia de una infidelidad entre un tipo y una compañera de trabajo que después la cosa se pone turbia porque. Está contada muy desde la perspectiva de los 90. Glenn Close, que, bueno, Glenn Close, que Dice, se obsesiona con él. Y es que... la loca despechada. Es la historia de la loca despechada porque tu amante de, te dejó. De ahí surge el concepto hierve conejo. Yo tengo, es... por lo menos por lo que vi en esta serie, no, no, sé、si、a, no, no apuntaban tanto para ahí. Por no, lo menos de lo s、no, dos porque... episodios que yo vi. Pasó mucho tiempo, es un concepto que ya medio que quedó en el pasado, así que no. Hay un crimen,、eh, así que está contada también como desde el futuro. No sé, no, un bodrio, un bodrio, ni se gasten. Ni por él, ni por ella. <risa> <risa> ni por Amanda Pitt, que hace de la mujer de Joshua. Uy, Amanda Pitt. Amanda, Amanda Pitt, Pitt. ¿puedes creer? Que lo p a r e ó Pero bueno, nada. Eh, no, no, no nos pareció como muy entretenida. Y la última de Paramount es,、eh, bueno, también otra, otra vez, película. No otra era、vez. interesante. No、claro. era interesante. Gris,、eh, Rise of the Pink Ladies, que es、eh, una serie que está enfocada, bueno,、eh, el que haya visto Gris o v a s e l i n a como se la ha conocido por estas pampas. Eh, que es el musical clásico de fines de los 70, donde aparece John Travolta y Olivia Newton John y cantan, y You're the one that I want. Uh, uh, uh, bueno, estaban las chicas que tenían las, las Pink Lady, las de las chaquetas rosas, y aparentemente esta serie consideró que había que meterse con la historia de Rizzo, que bueno, igual Rizzo es mi personaje es gris, todo. es todo.、Eh, y nada, chicas, ¿qué pasó con esta serie? Es que en realidad, si se hubieran metido así, pero con otro tono, otra, otra duración, porque son capítulos que duran como una hora, musicales. No sé a qué público está apuntado, porque yo pensé,、ah, será para las que vimos Gris,、eh, que nos interesaba todo este lado. r i s z era como re feminista, sin, sin marco teórico, hablaba de aborto, era re interesante su punto de vista. Pero esto era como muy para adolescentes. Era como un glee. Pero de una hora. Muy aburrido. Un glee de una hora. Le fue mal. Fue cancelada. Y no solo fue cancelada, sino que va a ser borrada del streaming. Me parece que si ahora vos la buscas en Paramount, ya no está. Es un montón, ¿no? Eso. Que empiece a pasar eso. Es un Porque montón. Porque yo, yo puedo entender. Más allá de todas las salvedades que hacemos del tema de las cancelaciones, cuando una serie, por motivo que sea, no rinde, por más que no estemos de acuerdo muchas veces con esa decisión, pero de ahí a descartar completamente el material de la, de la plataforma me parece, me parece demasiado, me parece una falta de respeto para los artistas, los, para todos, los escritores, los guionistas, es mejor, los actores. Es un m a r ó n Tipo, mínimamente d e j a r l e ahí. Encontrará su público o no lo encontrará, pero Pero sacar la grilla por completo es como, no sé. Sí, es un majón, por eso yo sigo comprando material en DVD. Ya te imagino. <risa> la, la, las colecciones enteras, ¿qué tiempo saqué? Sí, tengo,、yo? tengo, las tengo. Y ya me van a dar la razón. No tengo ni dónde reproducirlas, pero no importa. Y tienes en cuenta que,、sí. que a creo que la notebook los puedo reproducir. Estuve pensando en comprar un DVD, un Blu-ray, pero no. Tan barato. No, es que el problema también es ese: q uno e u puede tener estas cosas de colección, pero también tenés que proveerte del dispositivo, ¿viste? Y eso también te genera como un conflicto y te hace dependiente de internet, básicamente, porque、sí. vos podés tener un montón de cosas, podés tener un montón de CD. Yo tenía CD s grabados con discografías completas, que ahora obviamente por ahí parece un poco al pedo. Por tener Spotify, pero me los pasé a un pendrive porque mi computadora ya no tiene、eh, dónde reproducir. ¿Viste? Así es, así es todo.、Eh... Pero con el tema de la cancelación de gente, de bandas, de actores, de directores, andás a ver. Yo, yo me toquería de cosas. Por las dudas, ¿viste? Y aparte, ¿viste? Es como las bandejas de discos que ahora de repente se vuelven a comercializar. Son carísimas. n a d ni hablar. Un, pero... Sí, un, te sale 200 dólares cada vinilo. Tranqui. Tranqui. Bueno, muy bien, chicas.、Eh, me toca dar cierre a este episodio del especial. Y voy a dar un cierre cortito y al pie con tres animes, por supuesto, como no podía s e r de otra manera. Uno que se me escapó en la parte de pirata porque estaba convencida de que estaba en Crunchyroll y al final no está en Crunchyroll, que es Ten Goku Daimaki. Después lo vamos a dejar escrito para que sepan que,、mm, por dónde vienen los tiros. Que es una serie、eh, que les va a recordar por momentos a The Last of Us, si la agarran. Lo, lo, lo que sí, por supuesto, tiene un nivel de t u r b i e d a d bastante más extremo, porque cualquier cosa que le, des, que le des a los japoneses lo van a hacer todavía más turbio y más oscuro. Es como su característica.、Eh, es una serie que plantea dos universos,、eh, habla de un colapso del mundo, por eso les digo que es muy de, de Last of Us. Hay un momento en que el mundo se va a la mierda, y tenemos del lado de una muralla un grupo de chicos que están en una especie de escuela barra criadero. que Todo esto para no, para no spoilearlos,、eh, donde b u e no、eh, no se sabe para qué esos pibes están ahí, ni a dónde se está apuntando con los exámenes que les hacen, ni con las cosas que van pasando ahí adentro. Y del lado de afuera tenemos una chica y un chico que la chica está llevando al pibe, cual y h o w o la e l i a un lugar que se llama El Cielo, que no sabemos si se, se, se están refiriendo a esta escuela o a otro lugar, pero la cuestión es que están yendo a buscar. Ese, ese otro espacio con una misión, y el, afuera tienen un mundo que, si bien no está destruido en el nivel Last of Us con, con gente con hongos gigantes, básicamente, b á s i c a m es n t e e un mundo que se fue a la mierda. Cada vez hay más distopías, ¿no? Dato no menor.、Eh, algo que me decía mi amiga Jessie ayer, que también le m a n d o un beso.、Eh, Cómo no nos estamos pudiendo pensar por fuera del capitalismo salvaje, porque no importa la ficción que veas, es, hay mucha distopía con respecto a eso, pero todo lo que ves es un formato u otro, en un universo u otro, de esta manera de vivir y de esta manera de producir.、Eh, así que, nada, es Turbina, es Oscura, se la súper recomiendo, tiene una animación increíble. La segunda recomendación es Kimetsuno Yaiba o Demon Slayer, la tercera temporada. Que bueno, en realidad es el arco. Yo adhiero con Germán que los animes no se pueden separar en temporadas. Un poco se separan en temporadas por una cuestión de, de que el mercado se mueve de esa manera. Pero bueno, es el arco de la Villa del Herrero. Hay muchas cosas que se han dicho de Demon Slayer y no importa lo que digas, siempre va a ser、eh, una de las mejores de los últimos años. La animación es una caricia a los ojos, te hace inmensamente feliz. La animación, la música, todo. Es una locura. De, las de los tres arcos que han salido hasta la fecha, es el que menos me gustó, pero no deja de ser por eso muy recomendable. El último episodio es poesía. Eh, así que nada, agárrenla, anímense en Crunchyroll, están entera, vean todo, vean la película de Mugen Train, o sea, todo lo que, lo que sale de esta franquicia está maravilloso. Así que, ultra recomendada. Y la última es una debutante que se llama Shibo Koraku o Hell's Paradise, que también está en Crunchyroll disponible. e q u Es、eh, una de las sorpresitas de los muchos animes que empecé esta temporada, porque yo cada temporada arranco de animes a lo pavote y no tengo un puto límite. En general son tres o cuatro los que llegan hasta el final. Estos han sido mis tres、eh, de, de otoño. Es una,、mmm, un, un anime que, además de tener también muy linda animación、eh, y, de, y de tener uno de los mejores opening del año para mí. Después ahí lo, lo voy a andar compartiendo seguramente porque、pues、me gusta un montón.、Eh, es una serie que habla de、eh, un emperador que sabe que hay un lugar que supuestamente es el paraíso, donde existe un elixir que es el elixir de la vida eterna. Y lo que el tipo decide hacer es mandar a un montón de criminales. Porque, total, nadie, o sea, el, el concepto o el criterio del tipo es que nadie los va a extrañar, y manda un montón de criminales que son sumamente peligrosos, con la promesa de que el que vuelva con el elixir va a obtener el perdón. Y nosotros tenemos un protagonista, que es Gabimaru,、eh, que se inscribe en la larguísima tradición de petizos por hongudo de la historia del anime. O sea, la gente a la que me une el hilo rojo porque aguante los petizos. Que es muy capo, que tiene muchísimo poder y que tiene un motivo muy, muy tierno, muy especial y muy importante para querer volver, para ser el que encuentre el elixir y ser el que sobreviva. Y la particularidad es que van a ir acompañados de verdugos que son parte de un clan histórico, de un clan legendario, gente que vive de asesinar. A otra gente cortándoles la cabeza con la espada. Y Gadimaru genera un vínculo muy interesante con Zahiri, que es su verdugo, que es la que lo acompaña a él bajo la premisa de que si se r e v e l a si se pudre, pase lo que pase, ella lo tiene que aniquilar. Es una serie que mezcla un montón de elementos de distintas、eh, religiones. Hay todo un trasfondo religioso interesante. Tiene un montón de cuestiones de budismo. Tiene hasta conceptos que cualquier persona que haya hecho yoga, más o menos alguna vez, escuchó. Así、Fantástico. que.、Eh, y empieza de una forma bastante más simple, si se quiere, y después se va complejizando. Y también es muy oscura, es muy turbina. No es una serie, no los estoy invitando a pasarla bien. Yo siempre les aviso cuando van a pasarla mal en un antro, pero cuando ese antro vale la pena. Así que nada, eso es todo. Ese es el segmento friki del episodio. Y hemos llegado al final, chicas. Pasando las 63 series. 63 series más recomendaciones random en el medio. Un consejo de un tutorial de maquillaje. Hubo de todo. <risa> Están todos los climas en estos episodios. Así que nada, como siempre, les decimos compartan, comenten. Nosotras estamos en Instagram como sinplata ni forma, en Twitter como sinplata ni forma. Así que nos pueden encontrar muy fácil. Y nosotras nos alimentamos de esto: de que ustedes nos cuenten, que nos digan, che, a la verdad que esta serie me pareció una cagada o esta serie me pareció. Pareció buenísima. d i s c u t a n o s d e b a t a n n o s porque lo más interesante de esto y, y una de las muchas razones por las que estamos acá es justamente ver qué le pasa a cada persona con las historias y con la manera de contarlas. Así que nada, muchachas.、No、últimas p a la b r a s No puedo creer que l o hicimos. Estoy contentísima. Como siempre. ¿eh? Un gusto escucharlas.、Eh, sí, es muy tarde.、Eh, pero bueno, es el momento en el que podíamos juntarnos las cuatro y creo que lo, lo amerita. Así es.、Eh, y ahora a dormir porque mañana sale a Jazz Like That. La tenemos que ver tempranito y grabar el pod. Esta semana fuimos una FM, básicamente. Tienen para escuchar el de The Idol que subimos hace un ratito. Tienen la primera parte de este especial y tienen el Lady Idol. Que es más, yo lo, lo escuché hoy,、eh, no bien salió. Y la verdad, que Robo, l u se han pasado. Me reí mucho, mucho, mucho. Era la idea. Era la idea. idea. Algo bueno salió de esa serie al final. Claro, si, si les gusta el stand-up, ponele. <risa> ponele el stand-up medio de mala calidad, pero con un, con un material muy. Con muchas ganas. Muy armero. Es, es un material muy jediento.、Eh, así que re b a Eh, no, y bueno, eso, lo que dicen las chicas, hay que ir a dormir, que mañana la vida sigue. Y si está d e s p i e r t e ahí、eh, yendo a laburar, sabe que también somos laburantes que estamos todo el tiempo pensando en vos, que tenés que ver cosas, entretenerte y cargar pilas para estar en este mundo de mierda. Así que las quiero mucho, chicas. Las quiero mucho. Qué、ah, bueno que somos casi una, una FM de stream. Y bueno, vamos, vamos a seguir mirando cosas y espero que les salga bien mañana lo de I'm Just Like That. h a sido un gusto. Como siempre, un placer.、Eh, nosotras somos Bir, Cata de Series, Lucía, Bandera y Series, Rochi, soy la Rochi. ¿Y quién les habla? Juli, y Monita con navaja.、Eh, no va a faltar mucho, no, no va a mucho, no pasar mucho tiempo hasta que nos volvamos a encontrar. Así que, nada, q u esperamos e que les guste mucho. Y como siempre, les decimos. <muchas> v u e l van prontos. s <muchas> Thank、you